Egunon, gusti, gusti, y bienvenidos, bienvenidas un día más a Berrión, el magazine de actualidad de Berriozar y Ratia. Sabéis que podéis encontrarnos en el 100.8 de FM o si nos eh, queréis seguir por internet en eguskiplaza.net. Ahora mismo tenemos una temperatura de 18 grados en Berriozar con cielos mayormente despejados y temperaturas en ascenso que llegarán hasta los 27 grados de hoy y los 31 de mañana sábado y pasado domingo. Así que parece que tendremos un fin de semana bastante veraniego. Y para hoy tenemos eh, previstas muchas cosas en el Berrión de hoy eh, Veremos si conseguimos traeros la entrevista con Cuchi Romero, cantante de Marea eh, que no pudimos traeros a principios de semana. El martes pasado lo intentamos, no lo conseguimos. A ver si hoy tenemos un poquito más de suerte. Eh, Cuchi Romero está presentando su último libro de poemas eh, titulado Bruce Willis es zurdo y nos lo traerá aquí hasta los estudios de Berriozar y Riatia. Será un poquito más adelante. También hablaremos con Rosa Ramos, técnica de euskera del Ayuntamiento de Berriozar, para que nos de las distintas actividades que van a realizar o que están organizando para los próximos meses en torno a la euskera. Ella nos contará todo eso también más adelante, aunque habrá otras muchas cuestiones, otras muchas noticias, novedades de las que hablaremos en nuestro boletín informativo. Así que quedaos con nosotros en el 100.8 de FM o en guskiplaza.net, porque el berrión de hoy va a comenzar.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 Bij Kasiobe, gewoon. En de En de kruipoeienbuurza En En e de Bueno, y hoy vamos a hacer un pequeño cambio en nuestro orden habitual del magazine. El, moveremos el, el informativo un poquito más eh, adelante y es que tenemos con nosotros a un invitado de excepción, a Cuchi Romero, cantante del, del grupo de Rock Marea, eh, poeta, no sé si en sus ratos libres o en la mayor parte del tiempo, ahora nos lo contará Cuchi Romero. Eguno, buenos días. Buenos días, compadre. Bueno, pues eh, ya encantados de tenerte aquí con nosotros en Berriozar y Riatía. Además, para hablar no del grupo, no de Marea, que suele ser lo habitual, digamos, sino para hablar de un nuevo libro, de un nuevo poemario que, bueno, acabas de editar, ¿no? Eh, con un título que, de verdad, a mí me encanta. Bruce Willis es zurdo. <risa> un título que, la verdad, no me esperaba cuando, cuando supe que, que, que había sacado un nuevo, libro, igual porque a Bruce Willis no te lo imaginas en un libro de poesía, ¿no? Bueno, no estupidez supina como casi todos los actos que suelo perpetrar en, en mi vida, o sea, un título tan estúpido como cualquier otro. No, Cuando, cuando estaba preparando los, la selección y no tenía título para ponerle, eh, mi compañera siempre dice, joder, vas a sacar otro libro, pero pues si eso no le interesa a nadie, la poesía, tienes razón, además, o sea, la, poesía, la, la humanidad necesita de poesía como de, de un diluvio de ácido sulfúrico. O sea, y, y cuando estaba pensando, unos días estaba pensando el título, estaba echando una peli de Bruce Willis en la tele y dije, joder, si ¿sí Bruce Willis es zurdo, y me dice, ¿a quién le importa si Bruce Willis es zurdo? coño, la como poesía. la poesía. no Y entonces decidí que era el título perfecto para... De todas formas, yo creo que con las cosas bonitas de la vida pasa siempre eso, que no son necesarias, ¿no? Pero al final con la música también, bueno... Pues... Ya, sí, bueno, es más importante, te quiero decir, es mucho más factible un mundo sin música que un mundo sin fontanería, ¿no? uh -huh. Otra cosa es que prefiero un mundo sin fontanería. Efectivamente. Que yo estoy como una puta cabra, ¿me entiendes? Pero bueno, reconozco que es mucho más factible... O sea, importante ser panadero que ser poeta o ser músico. O sea. Has hecho una. Bueno, es un, es un libro bueno, pequeñito. Con, ¿Es, un misal? es un misal. Eso es, parece. Sí, parece un misal. <risa> y lo has sacado con las ediciones del 4 de agosto. ¿no? Eh, ¿Por qué con, con, este, con esta casa? Bueno, qué esta, esta edición así eh, en realidad, rústica. En realidad, cuando hicieron esta editorial, ahora, no sé cuánto. 10 años o algo así yo les cedí yo ya tenía tres o cuatro libros, no me acuerdo y les, y les cedí los libros para que hicieran una antología para que hicieran pasta para arrancar con la editorial ¿no? uh -huh. entonces les cedí tres libros, hicieron una antología se llamaba León Manso Come Mierda, que era así como, como una recopilación de todo lo que había escrito hasta entonces uh -huh. y ahí arrancaron hace 10 o 11 años con, con la editorial eh, después bueno, hemos seguido teniendo contacto Ellos han editado, pues fíjate, se fue de los primeros y eh, aparte de la editorial tienen esta colección que se llama Plata Candestino. Al principio estaba guay porque estos libros al principio se hacían a mano. Uh -huh. Me acuerdo cuando empezaron, hacían a mano, grapaban ellos, estaba muy guay. Sí, ahora, es, ya, sí. ahora ya lo hace una imprenta, ¿no? Pero bueno, sigue estando bonito. Sigue, sigue teniendo ese, sí. ese aspecto artesanal, ¿no? Sí, es un sí. formato chulo. Y entonces empezaron con esta colección como, bueno, como una alternativa a la editorial que era como muy seria, empezaron a, a editar poemarios así de este tipo en este formato chiquitito. Uh -huh. Y entonces cuando hicieron el, el número 98, me dijeron, joder, pues el, el 99 antes del 100, pues el 100 iba a ser una antología de todos los poetas, ¿no? De 100 poetas. Entonces dijeron, pues haznos, danos unos poemas para hacer el, el, el, el librito del 99, porque en realidad son 300... Uh -huh. ejemplares, firmados y numerados y se les acabó, me hicieron un traje entonces, este librito es una selección de del, del Brugulis el, el Zurdo la edición que va a salir el año que viene en enero así, uh -huh. va a tener 365 poemas, quiere decir que tiene uno para cada día para la gente que no le gusta leer poesía pero es fácil, uno al día, no Eso cuesta es. mucho esfuerzo, te pones a la del váter te, te da, da, y, tienes como una excusa ¿no? para poder, Exacto. Mira, tengo entonces, un... bueno, es como, son como 40 o 50 de, extraídos de ahí para este, Para esta gente, para este pequeño poemario que en realidad no se distribuye ni... Es que eso, eso te iba a comentar porque a la, cuando sabíamos que ibas a, a venir a, a la radio me puse a buscar documentación, a ver si encontraba el libro por alguna parte o alguna reseña o alguna... <risa> algo, lo que fuera, incluso el título, ¿no? De, y, y no, no encontraba por ninguna parte, que parece eso que en Internet, si no estás en Internet no, no eres nadie, ¿no? Y, y, jo, y no, y no conseguía encontrarlo. Y, ¿Y eso es algo que habéis hecho a posta o sin más, es que no lo habéis propuesto. Bueno, todavía? yo soy muy analógico. Los Marea pues porque tenemos, con el grupo, pues porque hay gente alrededor, la oficina, en no sé qué, no sé cuánto, que se encarga de las tecnologías. Pero vamos, cuando tengo que ser yo y mis circunstancias, no tengo ni Facebook, ni Twitter, ni... Ni, ni página web ni tengo nada entonces está guay o sea te que decir no si no me encuentras ahí <risa> casi mejor vete a Río ¿no? y pregunta a los municipios no <risa> estoy leyendo ahora que es, lo confieso es la primera vez que, que cojo el, el librito como te como sí. te he comentado y estaba viendo que se lo has dedicado a tu familia a los Marea, y al tanatorio <risa> que ya empiezas el libro casi levantando ampollas ¿no? Como, como el propio tanatorio no, y al tanatorio porque son los únicos que me están esperando siempre. Eso, es. eso es y luego un poco, bueno eh, sé que no eres amigo de tener que hablar de los, de los poemas ni de tener que explicar eh, tu poesía ¿no? ni, ni en las letras del, del grupo ni me imagino en los poemas de este, de este libro pero eh, hay alguna línea que sigan hay algún algún tema central algo en lo que te hayas inspirado a la hora de, de no, no nada en particular o sea la simple actor de estar vivo y uh -huh. y de tener tiempo libre para pensar estupideces normales si tuviera un trabajo de 12 horas como tenía antes lo que ocurraba en la obra Pues no tendría tiempo para hacer el bobo, pero ahora como soy bobo al tiempo, como a tiempo completo, digamos, 24 horas al día, pues hago este tipo de cosas, ¿no? Que en el fondo me avergüenzan, ¿eh? Digo, joder, fíjate con las cosas útiles que hay que hacer en el mundo y yo aquí haciendo libros estúpidos. Pero bueno, pues al fin y al cabo cada uno es lo que es. No, no se puede ser un obra no No, no puedes estar a lo que vamos. Eso sí. es. Y no, no puede ser tampoco una estrella del rock a tiempo completo, ¿no? No me gustaría, no, no me gustaría. No, <risas> tiene que ser muy cansado. Eso, si vivías en Madrid, en alguna ciudad grande, supongo que tienes que serlo todo el rato y, y tiene que ser muy cansado. Yo soy muy gandul y muy... Yo soy un perezoso y un uh -huh. gandul, un ¿no? vago. Por, no por naturaleza, porque en realidad soy un tío inquieto. ¿no? pero uh -huh. Me entreno para eso, ¿no? para, para, que no, para <ríe> y, no aturullar al mundo. A la hora de, de, hacer, de escribir, ¿afrontas de diferente forma eh, el hecho de hacer poemas a tu bola y de hacer letras para, para marea? O, ¿O es más o menos el proceso es el mismo, la forma de pensar tuya a la hora de escribir? Bueno, la forma de pensar, evidentemente, es la misma, pero la forma de escribir, evidentemente, no. Porque uh -huh. cuando las la canciones son mucho más difíciles y eres esclavo de una métrica y de uh -huh. una melodía y de, de claro. muchas cosas, pero... Porque en, en Marea, no sé cómo lo hacéis, si hacéis primero la música, luego le ponéis letra... Sí, generalmente letra, o... primero la música y, uh -huh. después, y la, después la melodía y después ya voy uh -huh. y le hago una letra. Pero sí, es, es mucho más esclavo, es mucho más complicado escribir canciones, uh -huh. muy difícil... Y estoy viendo aquí en el, en el poemario Bruce Willis es zurdo algunos poemas eh, que tienen referencias a, a Berriozar también, ¿no? Estoy viendo ahí de los últimos en el que hablas del brico de pot, del McDonald's, etc. Sí, bueno, del, del entorno cercano. Date cuenta uh -huh. que yo salgo muy poco de Berriozar. Uh -huh. O sea, yo salgo por obligación. Uh -huh. Quiero decir, las pocas responsabilidades que tengo así con la humanidad pues me obligan a salir de Berriozar. En realidad ya dije hace poco yo... Con el grupo, cantar, canto gratis. Yo cobrar, cobro por salir de Berriozar. Uh -huh. Berriozar, ¿sabes? Sí, sí, sí. <ríe> es, que, es que lo, es, eres un personaje, a, a, además de... Que, que, que choca, quiero decir, que en un grupo tan grande con, que, que ha logrado tanto como, como Marea, tú sigas siendo tan hogareño, ¿no? Tan del pueblo, tal, que sigas paseando por aquí y estás eh, como cuando empezasteis, ¿no? Que en eso sí, no, no has cambiado ¿dónde, nada. ¿Dónde vas, ¿qué vas a hacer? ¿Dónde vas a ir? <risa> Yo aquí mismo el barrio, tío. No, ya, ya, pero eso, que hay gente, pues que igual ya se... que se muda para Madrid o que se va a vivir la vida de estrella del rock que decíamos antes, ¿no? No sé, tío, no sé, no No sé quién hace eso, pero vamos, desde de <risa> luego que es más tonto que yo todavía, <risa> que hayas decir. <risa> sí, sí, no, pero eso, hablaba de, pues, también de, de cómo eh, estos poemas también muchos tienen los pies en el suelo, ¿no? Y en, su, en las raíces, en el pueblo, y esas son las, las cosas en las que te inspiras, ¿no? Sí, uno es, uno es lo, que, lo que hace y yo lo que hago, lo hago en rezar. O sea uh -huh. que no es ni lo que piensa, ni lo que, ni lo que dice, uh -huh. no es lo que hace. La gente cercana a ti, pues eh, tu compañía ya, ya sabe que, que escribes, pero se sorprendió cuando. Este es el, el quinto si contamos sí. el, el esa, eh, antología, ¿no? Que, que fue no, el anterior, si contamos la antología es el sexto. El sexto. Vale, sí. pues es, es tu quinto libro de, de poemas. Cuando sacaste el primero, la gente se sorprendió de que escribieras poemas además de, de, de cantar con María. No, no, no, no, siempre fue un tío raro. De pequeño también. O sea que tampoco se sorprendió nadie siempre, <risa> siempre fui un tío raro No me hizo nadie nunca en mucho caso Entonces... Uh -huh lo cual está bien porque denota respeto el no, no intentar entender a alguien denota uh -huh. respeto no a mí entender a una persona es una falta de respeto absoluta a mí por lo visto me han tenido bastante respeto ¿no? porque sí, pues. no me han hecho en general no me han hecho mucho caso a nadie entonces a pesar de lo que pueda parecer con la de discos que se venden que hemos vendido y, y hemos es. tocado en directo y eso pues, uh, luego a nivel individual tampoco es que me haya hecho ni puto caso a nadie nunca entonces, pero me imagino que los seguidores del grupo y así alguno ya te habrá preguntado oye ¿qué quieres decir con esta letra? o esto eh, me gusta mucho pero no lo entiendo yo le digo a todos que sí <risa> o sea, yo soy como manuchado, que sí claro que sí le vienes a tocar este claro que sí luego no voy pero bueno <risa> No, pues sí, la gente te pregunta, oye, pues esto qué quiere decir, que tenías un perro que era verde y que era muy raro y sí, sí, justo, ya está, si, es, si, si patías eso, pues eso será, hijo mío, si tampoco yo, ya no tengo edad yo para andar... Hombre, con esto, eh, me imagino que con la, tanto con los poemas como con las letras de las canciones, es un poco lo que le ve a cada uno, ¿no? Eh, a, a lo que sienta cada uno al leerlo. No claro, cree. y si no que lo tira a la basura y ya está, si tampoco es nada tan, tan trascendental. O sea, uh -huh. te quiero decir, no creo en la trascendentalidad de nada de mis, de mis actos, mucho menos de la poesía infinitamente menos y del ser humano, eh, o sea, absolutamente nada. Entonces, <risa> es decir son maneras de, de matar el tiempo como cualquier otra, ¿no? Uh -huh. Y bueno, claro. y de vez en y bueno, y es un poco divertido también y yo que sé, te lo lees en 10 minutos que también tampoco hace falta que que seas un gran lector, pero bueno, te dan ganas de giñar, te vas al baño y en diez minutitos le das una vuelta y te ríes un rato, o sea, hmm. es una manera de, de desacralizarlo todo. Sí, ¿no? eh, eh, eh, en eso también eres experto, ¿no? Porque digamos que toda tu literatura, todo todo lo que vas creando tiene ese punto de pues de desacralizar, de hacer humor con con ciertas cosas, ¿no? De ese claro, punto cabrón, ¿no? Claro, claro. Estamos completamente de acuerdo. Eh, la gente que nos esté escuchando, me imagino que eh, lo sabrá que, digamos, yo, yo quiero un ejemplar de, de esto, ¿no? De Bruce Willis es absurdo, bueno, ¿Hay forma de conseguirlo? No, como... no sé. No, no, porque esto el otro día presenta presentamos y yo creo que los 300 que se hicieron se, se pulieron ahí en la presentación del uh -huh. asunto y... Y, bueno, si hay alguien que... Yo tengo algunos ejemplares ahí en el Cuchitril. Si alguien quiere alguno me voy por el barrio, que me lo pida. No mm -hmm. se lo daré. <ríe> no tengo, tengo algunos. Y luego, en, sí, sí que en enero saldrá una edición accesible a todo el mundo que va ilustrada y, mm -hmm. bueno, estamos en ello ahí. Que es la de los 365 que te he dicho. para es, sí, bueno, esa va a ir ilustrada y vamos a hacer algo así como muy bonito y... Bueno pues entonces que vamos, los, los vamos los a perder que... un montón de dinero <risa> pero bueno eso es lo que pasa con la con la poesía que al final claro, desde luego tío. si esperas ganar dinero con eso <risa> lo has dado ¿no? sí no decía un colega mío fíjate cuando cuando algún dios de estos en calzoncillos es un futbolista falla un penalti y le dicen dedícate a la poesía ¿no? <risa> eh, en este caso, bueno yo estoy viendo aquí tengo el, el ejemplar 431, tenéis todos eh, numerados, así que si a alguien no le llega esta vez, pues que se espere al número 100 de Planeta Clandestino o que se espere a otra, o a tra, o a otra edición, a la edición ilustrada que estabas, que estabas comentando, que ocasión tendrá, ¿no? para, para hacerse sí, con alguno de tus poemas Sí, sí, sí, en pero... eh, eh, otra cuestión que, que quería comentarte Ya alejados un poco del, De este librito De Bruce Willis zurdo est Era el, el concierto que Ofreció Marea principios del verano, a final, justo con las hogueras de, de San Juan, ese eh, mítico concierto que pudimos ver aquí en Berriozar. Claro, desde entonces no había podido yo hablar eh, con ningún miembro del grupo y voy a aprovechar que te tenemos aquí en Berriozar, pues también para preguntarte eh, cómo fueron las sensaciones del, del concierto, el tocar en casa ante tanta gente, con, con amigos sobre el escenario y bajo el escenario. Bueno, ¿cómo fue toda la movida? Bueno, nosotros estuvimos muy contentos porque fue una noche muy mágica, no hubo problemas ni incidentes, hacía buena temperatura, la gente estaba por la labor. Nosotros también hicimos un concierto, yo creo que bonito, nos pillamos un pedo chulo. Eh, no sé, yo creo que fue una noche mágica, lo grabamos todo. El otro día lo estuvimos viendo en la furgoneta. ¿Ah, sí? sí. Uh -huh. Lo y grabamos en vídeo y en audio. No sé cómo, si haremos algo con él, lo grabamos porque nos gusta tener material. Y la verdad es que lo vimos en la furgoneta y, y está, vamos, hace una semana o, o así, vamos uh -huh. a tocar no sé dónde y nos pasaron el... El vídeo y lo vimos y la verdad que está muy bonito. No sé si lo utilizaremos para algo. No sé, no lo sé, pero bueno, La cosa es que está. Uh -huh. El audio y el vídeo están grabados y han quedado estupendos. O sea, es que incluso va. yo creo que, que después del concierto también, rebuscando por por internet, en YouTube o donde sea, a ver si encontrábamos algo de. de, de alguna grabación o algo. Incluso los vídeos más cutres y con peor sonido yo creo que de desprendía esa sí. energía no uh -huh. se, se veía un sí, no, que, bien, que había ¿no? sido muy bien? sí sí sí sí pues... no, nosotros lo vimos <risa> iba a decir de puta madre pero bueno ya lo he dicho <risa> no, <risa> muy no, bien yo no. creo que había buena vibra sí no que habían buenas sensaciones y Y bueno, no sé, fue un concierto así especial. Así lo que a lo mejor será que no toquemos nunca más en Berriozar para no joderlo. Eso es, para mantener el para Recuerdo. Que sea, para que sea histórico. ¿no? Lo que pasa es que si está oyendo esto, la gente de Berriozar igual ahora nos están esperando en la calle para darnos no, un. Nada, no, no, para partirnos si no, ya la No lo haremos así. ahí en iFine, ¿no? que tampoco está muy lejos y ya está, así dejamos el de Berriozar intacto. Sí, se que en el Recuerdo vino también mucha gente de fuera, ¿no? Porque había en las redes sociales y así había mucha gente que estaba diciendo, Venga, vámonos a Berriozar, vamos a. Sí, sí. sí Vinieron muchos Colegas, muchos colegas de muchos sitios. A vernos, mucha gente de Madrid, de Barcelona, de Valencia, de Galicia, de, de muchos sitios. ¿no? Sí, sí. Muchas comunidades, vamos yo llevo 20 años dando la paliza, entonces al final vas conociendo peña. Con María llevo 15 y cinco, candúa, Gata, 20. Entonces <risa> eh, hemos estado dando la paliza. Pff, no sí, veas, sí. ¿no? Entonces, claro, y ahora qué, qué, ¿qué os queda? Porque me imagino que seguiréis... Girando, seguiréis dando conciertos. Y... No, pero nos ¿Qué queda... Ya no nos queda nada. No, mira, pues el día 6 vamos a Zaragoza. Luego, la semana siguiente, el día 12, vamos a Ávila. El 13 a Vitoria. Después nos vamos a Sudamérica, que tenemos ahí unos conciertos. Hombre, lo dices como si fueras a comprar el pan a la vuelta de la esquina. Bueno, perdona. a mí no me hace <risa> especial ilusión ir a ningún lado. O sea, yo lo de viajar y eso, bueno, o está. Sea... Eh, guay, vas, yo que sé. <risa> tampoco vas de vacaciones, te quiero decir que tampoco es tan, tan, tan interesante, ¿no? Sí, no vas de vacaciones, vas a currar, entonces tampoco te da tiempo a ver nada, ni da lo mismo que toques en. en ¿Sabes? O sea, está guay porque conoces otro tipo, otra gente y bueno, pues. Son muy apasionados. Sí, eh, eso, es, eso dicen siempre. De... Sí, es otro rollo. Mm. Pero no, luego en el plano estrictamente musical, a mí. Tampoco, que personal quiero decir Tampoco me, vamos Yo me gusta más lo que imagino que lo que veo Siempre, o sea, de toda la vida ¿Sabes? Prefiero imaginarme las cosas Si viajar te gusta, bueno Sí. si voy de vacaciones con mi mujer y mi hijo pues de puta madre nos damos una vuelta por ahí y tal pero bueno ir claro. a currar tampoco es que le guste a nadie mucho claro pero bueno guay también por otro lado eh. vamos damos una vuelta cada vez viene más gente a vernos eso habrá que cortarlo también no vaya a ser que ahora tengamos que ir cada seis meses hay 14.000 kilómetros ¿eh? pues a, to a tocar por allí tendréis que poner un límite de ya, edad o algo así ¿no? Eh, prohibido la entrada a menores de 18 y a, mayor a mayores de 60 a o algo así ¿o? a menores de 100 ¿no? o sea, pues, son los mayores de 100 años Y entonces, eso, vamos a Sudamérica, hacemos unos cuantos conciertos, después venimos a ah, Nueva York, vamos también a tocar. Cada uh -huh. vez tú lo que pintamos nosotros en Nueva York, pero bueno, Nueva seguro, York, ¿eh? seguro que nos reímos un rato, seguro que pasa algo. Después venimos, nos vamos a, a Londres. Madre mía. Que ya estuvimos una vez también, nos reímos un montón. Y, y esta vez también nos vamos a reír un montón. Y cuando vengamos de Londres, pues. Hacemos un concierto en Valencia, me parece, que es el día 22 de diciembre, uh -huh. y cerramos la persiana. Eso es, es ya ten, digamos que tenéis planificado hasta final de año. Sí, sí, exacto. Y ya después no... no sabéis, bueno, a... ya después, y, y, pues como siempre ha pasado con nosotros, si se dan las circunstancias de que, bueno, volvemos a tener ganas de juntarnos y de, y de hacer canciones y eso, pues haremos otro disco. Y si no, pues no, o sea, no, tampoco, se, vamos, así se... Tar... No, Lo, eh, no no os marcáis eh, no. planes a largo plazo ni a corto ni a corto ni a nada o sea no si se dan las circunstancias ya nos vamos haciendo mayores también y bueno y si se dan las circunstancias para hacer un nuevo disco pues bueno pero es que tienen que pasar un montón de cosas para hacer un nuevo disco entonces Y conforme más mayor se va haciendo uno, pues es más difícil que se den. De joven Joder, es, y, es y, fácil. y conforme va estando peor el tema de sacar pelas con los discos, ¿no? Porque ah, bueno, a mí eso me la suda. O sea, te que decir, no soy empresario, no vendo discos, ni... O sea, nosotros hacemos canciones. A mí, pff, la industria discográfica, el mundo del tal que si es cultura, que si no, que si tal me rebanas remana sobremanera o sea, sí, yo, sí, hago, sí. Yo, hago decir, que... yo hago canciones punto, y uh -huh. lo demás pues mira, para que se dedica a ello y para que, para que le importe a mí, la verdad que me importa poco entonces, uh -huh. guay, yo a favor de todas formas de, de estar en contra incluso o sea, todo el rato <risa> perfecto, nos ha, nos ha quedado muy claro yo creo, así que bueno, pues cuchi eh, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros recordamos nuevamente que Bruce Bilis es zurdo, que es algo que no sabíamos y que, mira, mira, es o sea, un tenés, dato interesante. ¿Tiene información ahí. ¿eh? Sí, pues eh, es un libro, ¿ves? Antes decías que la poesía no sirve para nada, pero este en concreto pues, sí. eh, nos sirve para darnos a, algo de información, incluso en la, en la portada ya desde el título, ¿no? Sí, para coleccionar, para coleccionar, <risa> digo, para calzar muebles está muy bien también, tiene así un formato, lo puedes, para el frigorífico viene muy bien, porque es así como medio impermeable, <risa> y Bueno, y luego... yo te prometo que el ejemplar que me has dado no, no es. Doy, esto es también para que los regales por ahí que, Hay un par de que, colegas que, que, que estoy, no lo usaré para calzar el... que están mal de la olla, sí, seguro que tienes nevera. colegas que están mal de la olla te regalo aquí otro par y se los regala vale, pues eh, muchísimas gracias de nuevo por haber eh, aceptado la invitación de, de Zari y Riatía de venir a estar charlando un poco con nosotros a estas horas intempestivas de la, de la yo tuve un programa aquí hace 20 años ¿Y no te gustaría volver a tener? ¿20 años? No lo sé. Y pues igual sí, porque en diciembre me quedo en paro con los marea, entonces no sé, <risa> igual vuelvo. Hace 20 años con Javi Caballero, con un colega mío. Uh -huh. ya tenía sí, ahí. pues sería 92, 93, por ahí. Teníamos un programa aquí, se llamaba Dejad puesto el contestador. <risa> sí, pues pasa como Brubus es zurdo. Había, había un contestador automático ahí sí. y, y no sabemos cómo llamar el programa y encima del... De eso había un cartel que ponía Dejad puesto bueno, el contestador Y así se llamaba el programa <risa> Oye, pues eh, ya sabes que tienes las puertas De la radio abiertas para cuando quieras Y si te apetece hacer un programa a tu bola Pues eh, tú mismo ya, ya hablaremos fuera de micrófonos ahora Bueno, si quieres, el, hablamos, año, el año que viene sí hombre Con alguien que me haga ahí en los controles Para que no rompa yo nada, guay Perfecto, pues Cuchi y Romero, muchísimas gracias Es que es ricasco y hasta la próxima A eh, ustedes, muchas gracias I'm not Talandu, Euskara Vicia. Emani Sena, AECAN.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 Bago ere izokinak bezala ibaian gora edo bueno, ba saioan e, gora aurrera FMK FMko 1.8antzuten ari zuten ari sarete Berri on magazina Berrio zar irratietan eta lentsiago aipatu bezalan gurekin daukago ya da Rosa Ramos euskara teknikaria ba hainbat e, ekimenen inguruan mintzatzeko Rosa egun egunon. Egun on Eh baditu Auza, badu gauza, ba, gauza mordoa hemen e, aipatzeko ikustenai e, nahi zerrenda ta eta bueno badira gauza gauza dezente euskararekin zerikusia dutenak, ez? E, Kirola kultura, e, bertsoak, haizialdia e, denetarik, ez? Ezerekin hasiko gara. Bai, bai, egia da. Iraia beti bueno, bazamatuta etortzen da izen emateko epeak zabaltzen direlako, jarduera mm -hmm. pillo bat eta aurrengoa bereziki.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 Eta igual esgarra konturatzen, zer garrantzitsua den, ba, bueno, ba ikasi edo euskal tekien ikasi gero euskara kalera teratzea, lagunen artera teratzea. Eta mm, hemen berru ezarren eta iruñarren orokorren falta seizkigu espazioak e, euskara e, erabiltzeko, baina gure jarduera arruntetan, mm -hmm. ez da? Tarduan, saiatu izan gara urta guetan, kirola eta euskara elduen jardueran e, ustartzen, dat wordt, goed, zei je, ik heb het zo kiesendirigd. Ik wanneer het geloof in de kastachuak. talde polita sortu dela la elkartuko dira cartucodiras eta arte taus te gunen tans. Aspita te sort zietara. Zei ik heb het al meer een jaar geleden gedaan. Dat wordt de orpre surriana steco. Wanneer, goed, kiroldegiën, ik weet niet of je het hebt gehoord. Ik heb je Eta bueno, ba beste dugu pos aukera polita dela, ba kirola eta euskera mm. batera praktikatzeko, eh jendearrekin gero bueno, pos pues, jakin baten bat baldin bada berria berrezarra heldu berria ta horrendik mm. ez baldin badu jende euskalduna ezagutzen berrezarren bad jendea ezagutzeko, eta bueno, ba jardura osasuntsoa ta bai, ta e, iragan aste, asteaz genean utzetut asteazkena izan zela hemen e, Oscar Lasaosa e, berrikilaneko gerentea izan genuen eta berak ere hori hori ipatzen zuen e, bueno gente mordo a puntatu dela ja danik oso talde majoa sortu dutela ja da eta dat is bueno, ba is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is eta dat is en dat is het, het, dat is Oriz gainera, ustut badaudela ere, eh kontu bai, gehiago, orain goinetan jaiz kirolarekin zer ikusi e, doena. Bai, den dende no que ez gara horren kirolzale, ordua <laughs> bueno, de netatik eske ni, verdad? Eta bueno, mm, ia se bueno, sa tendo das paldetegia 4 5 urte mintzakide eh gaitasmoa edo taldeak edo bueno, eskeren fin da euskara de mintza praktika egiteko taldeak eh bueno, ba horretan, hoietan parte hartzeko aukera espaldetik esgentzenda Berriozarren, mm -hmm. eh het is talde beetje een beetje sortu ziren, baina beetje honetan beetje izan beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje de eh, Orres que duenava intallada va, o que era que llago d'agola, eh, ordute eh, eta que, o que era cecot. A piques cada tres setgestenes tu tenen tard, da, es que enfiais bueno, pos ordute guiata, o que eta saletas unen naraverà, eta bar va ba, va, ba, es a ten tu son nois, son possible el càrrec a, tard un tal de chiquiàsos es atendirà, irolau tal eta bertan tant negoten daveti. Dus, je is naar de andere zones, je gaat naar de andere zones, je gaat naar de andere zones, je gaat naar de andere zones, je gaat de andere zones, je gaat naar de komunikatzeko gaitasuna dutena baina horren errez edo jarriotasun mm -hmm. gutxiagorekin bai. eta asmoa da hori ba izate aukera praktika hauek egiteko eta nolabait e, bueno ba integratzeko ya ja edo errestasuna e, eskuratzeko eh izen ematea kasu honetan bueno eh egia da oso oso bueno iruinherri osoan dagoen eta euskalherri osoan dagoen eskaintza bada mm -hmm. Eta, bueno, nahi zan esgeru hurriaren amarrean egingo du garruk espen txiki bat, urtero egiten dugu, izen ematea zabaltzen denean. Izen ematea hurrengo astean zabalduko da, baina gongo da hurriaren ogeita biarte zabalik orduan den moda. Baik, bai, bai, bai, haukera euskaraz, izanen dugu. Euskara deituta, naikoa da izen emateko. E, baina nahi zan esgeru pixka bat gertutik gehiago esperientzia eta nolakoa den eta zehazmeatze funtzionamenduaden hurriaren amarrean saspietan e kulturguneen izarrenda aurkezpen bat koruñarreko mm -hmm. koordinatzailearekin. Hemendik aprobetxatu noiz da da eh euskaldunak animatzeko. Ez oh, bakarrik yeah. mm -hmm. praktika behar dut praktika behar dutenek behar dute eta izena ematen dute segituan. Ikusi dugu, bueno, ba gero ta zerrenda luzea gau dagugula eta hori oso oso on da konturatu direlako zerden benetan euskara ikasteko prozesuaren bukaeran zerbe hartuten da da erabilera, ez? Mm -hmm. Baina euskaldunak era animatu nahi ditut eh Arrasoia Eskorrengatik eh ik heb het gevoel dat ik hier in deze commissie komend heb. Ik dat ik hier in deze commissie komend antolatzeko beste modu bat, eta gainera, bueno, ba, berrizarko giroa euskalduntzeko laguntza ondia man ez. Hmm. Hori beraz, azki magretu behar da, beraz, vai. ez dela bakarrik e, euskara ikasten ari diren entzat yes. e, antolatutako e, ekimen bat, baizik, eta euskara <stintza> datkiten ekere, e, bueno, e, jendea lagunduko dute, eta berriz gainera, beraiekere jasoko dute, ba, beste lako... Bestelako... Izan, izan ere alde honada, Iruñorri osoan antolatuta dagonez, gauza asko, gero jarduera e, osagarri pilo bat antolatzen dira, mm -hmm. entital. De dago, eh, bueno, sa, txango pilo bat egiten dit uste, visitak, bueno, ba... ...ekimen kulturalinen ingura mugimendu ondia egoten da. Orduan bada aukera benetan eh, Euskaraz Biztzeko moeste modu bat... Mm -hmm. Er eh, herrian igual jardurasumeago horrekin astean ordu bat ez dutesan horren ordu bat zai horri, edo taldea oso, oso, e, biltzen da astean baino baina gero horren inguruan iruinarriko mugimendua hondia da mm -hmm. buletin bat dago hor jasotzen, da, jasotzen dute beintzakide guztiek jardura guztiekin mm -hmm. beraz bueno ba, ba gorpustu den ekimen bada eta oso, aberatza, mm -hmm. oso. Ederki, e, beste ekimen batera pasako bai. gara, hau ere oso aberatxa, eta azken urteetan oso eman korrea, ez? E, bertxo eskola gara. Bai, esan daiteke, ba, bertxo laritzak azken urteagoetan izan duen, takete itza, irautza, agian, eta ezugarri edatu da, baita kalitatez eta kantitatez, eta senolako ospea eta senolako oi hartzuna duen hemen eta gamen dikampu ere bai, nazio artean duen prestigioarekin, Bauriu prozesori guztiaren eh e, oinarrian bertxoeskolak egon direla mm -hmm. bertsolarik beraiek aitortzen dute, Hemen berrozarren batetik bada eh sartzen dira eleneskuntzako, o sea, azken sikloan, 5. eta 6. eta hor astapeneko ikastaro bat ematen dute. Het is gero een andere keer dat er een andere keer een andere keer een andere keer is. En dat er een andere keer een andere keer een andere keer is. Als je het kunt zien, als je het kunt zien, als je het kunt zien, als je het kunt je het het je het het je het het je het het el duem mundura ere heltzea. Mm -hmm. O sea, konturatzea hor adinen artekotasun handia egon daitekeela, dena gainera elkatus eta bueno, posgaztek ikusiko dute zerbait, o sea, alduek ere badutera zer erakatsi eta seri hasi mm -hmm. eta bueno, horien adin desprendin arteko e, pertsonen hori ba nikuz dut harreman hartueman interesgarria izan daitekeela. Aupa, orain arte batez ere gazteak animatu direla eta hemendik deia bada, ba bertsolaritzan ez eta bueno, ba bakuitza bere mailan, es, ni gustotako askotan e, ba, idazle izateko hasi behardela asko irakurtzen, igual bertsolari izateko hasi behardela bertsoak entzuten, bertso eskolan gauza asko egiten dira, o sea, helburu bakarra ez da E, e, orde tafel er eigenlijk ook, dat hoor je steeds. askotan pate kotasunie en verschuivig dat zijn. Als kota en vandaag moduleren verschuivig overkik, overkik hoe ga je overkik overkik hoe ga je overkik overkik hoe ga je overkik overkik hoe ga je overkik overkik hoe ga je overkik overkik hoe ga je eh eskarabera ulertzeko eta momentu hontan euskal kulturan ematen adiren edo gertatzen ari den gausa batzuen erreferentzia ulertzeko sobide politika dela bertsolaritza eta hori mm -hmm. da bertso eskola k eskaintzen duena orduan mm -hmm. ba hori beste eskaintza bat eta hori Zabalik e dago izena emateko EPA 28 arte printzipioak. Da toren aster da, e? arte, eh? Bai, hori bertso euskara erriktura dituta ere informazio gehiago emango dugu edo naido zuena. Mhm, mm beraz hortxe aukeran gazte eta helduentzatz e, bertso eskolan izena emateko gazte talduak aipatu ditugu, baina urrengo ekimena gazte joventzatz, eskeko txikienentzatz, e, bai, aipatuta dut eh gaur printzipioz azken eguna dela ko, baina bueno, urrengo astean oraindik e, baten batek oraindik ez baldin badu honen berrizan eta saioa in het hele land van Madula is er een service aan de orichita van Ze niet in de oren van de kust, maar in de kust van de kust van de kust van de kust van van de de is de la van de inhoud van de En van de inhoud van de inhoud van de inhoud van de inhoud van de inhoud van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 ori zorrokaren bidez baina naiz zan esker informazio oskaraz zertzura dituta emango dizuegu informazioa nola nola izan eman behar den eta bar mm -hmm. dena eh bilduta hori larun bat arratsaldeko eh e, tarte horretan hau da televista aurreanegon beharrean ba elkartu laguneekin eta, eta euskara zegi eta peskarategi mm -hmm. eta bueno hainbat jokoak e, eta alakoak da, elgite utuzte utzute badia horiada askenean mm haiek -hmm. ere ederki pasatzen dute bai eta kasu honetan ere e, iruinherri mailako Erdoan, en ik een tekst voor de ik had een tekst voor de karzeko, en ik had de karzeko, en ik had een tekst de karzeko, en ik had een tekst voor de karzeko, en ik had een de korte tijd is dat we in een situatie in een situatie in een bos te zijn, maar dat we niet kunnen in een situatie in een situatie in een situatie in een situatie in een situatie in een Eder kiva is sen We zijn in de tijd van de tijd ekimenak Euskaraz eta van de tijd van de tijd van de tijd van de tijd van de tijd Eta Y nosotros seguimos adelante. Todavía tenemos pendiente el informativo, el boletín informativo en castellano. No os creéis que nos hemos olvidado. Así que el boletín a continuación aquí en Berrio Sarirretia, en el 100.8 de FM o en eguzquiplaza.net. viernes 21 de septiembre de 2012. Comenzamos nuestro boletín informativo. Lo hacemos como siempre con las noticias de Navarra. UPN dice que no hay dinero en las arcas navarras y que es necesaria una reforma fiscal. La número 2 de Yolanda Barcina, Lourdes Goicoechea, reconoció ayer que se encuentra en un callejón sin salida desde el punto de vista económico. La consejera de Economía fue tajante. No hay dinero. Y UPN tampoco es capaz de generarlo porque está demasiado solo como para sacar adelante una reforma fiscal. Por lo tanto, intenta ahora buscar nuevos acuerdos con pilares sólidos para hacer frente a las arcas vacías. Goicoechea acudió al Parlamento a dar cuenta del recorte de 132 millones que llevó eh, a la, la ruptura del gobierno de coalición en menos de un año. El estallido del pacto UPN-PSN acabó también con la dimisión de Álvaro Miranda y esta era la primera vez que su sustituta lidiaba con esta polémica. La vicepresidenta La presidenta económica apostó por un discurso de máximos, argumentando que será necesario un pacto que habilite la reforma fiscal o la falta de liquidez se puede dar al traste con el actual estado del bienestar. Sin embargo, UPN es el partido que menos quiere desvelar sus cartas sobre hacia dónde quiere, debe mirar la reforma fiscal. Bildu y Nafarro Rabay pusieron sobre la mesa sus propuestas y el, PNU, y el PSN perdón, apunta, pero no termina de concretar. De momento, solo cabe intuir por dónde irán los tiros a través de expresiones ambiguas pero parece que UPN camina justo en la dirección opuesta de partidos como Bildu o Nafarro Bai. Sin un tejido industrial fuerte que conlleve un aumento de la recaudación, el sistema no se sostiene, no hay dinero para pagarlo, señaló la vicepresidenta. Esto hace pensar, por tanto, que lo que tiene en mente UPN no es grabar a las rentas más altas, ya que según su ideología son las generadoras de empleo y las que dinamizan el tejido industrial. Goico Echea también auguró que algunas de las medidas serán impopulares. En cuanto al recorte de 132 millones. UPN continúa sin mojarse y retrasando el problema. Según la vicepresidenta, el tijeretazo se irá materializando a lo largo del año según necesidades. Dice que hay partidas intocables como educación, sanidad y subsidios, pero también sus políticas de vivienda y el tren de alta velocidad. Y precisamente para plantar cara a los recortes y a las medidas del Gobierno de Navarra, los mayores se han unido para tomar la calle. Seis organizaciones de mayores se han unido para movilizar al grupo de población de más edad en Navarra contra los recortes. La primera iniciativa de esta plataforma en la que participan la Asociación Navarra de Prejubilados y Pensionistas, la Asociación Mayores La Carra, Nafarroaco que Marchan, el Observatorio del Mayor, Mayores 15M Pamplona, Iruña y Sasoya... Fue la presentación ayer de un manifiesto, mayores frente a la crisis y la convocatoria de una concentración para el 1 de octubre, Día del Mayor, tras la que entregarán el documento en el Parlamento y el Gobierno Foral. Nos hemos unido para movilizarnos frente a los fuertes ataques que estamos sufriendo, fueron las palabras de los portavoces de esta nueva plataforma. Se nos va a oír y nos deberán tener en cuenta en los organismos oficiales, advirtió ayer Miquel Sangalo de Nafajra Co-Pensionista marchan sobre una iniciativa que busca sacar a la calle a más de 115.000 personas que superan los 65 años de edad en Navarra, es decir, que suponen el 18% de la población. La lectura del manifiesto en euskera corrió a cargo de Carmele Carrera de Sasoya y de María Luisa Carasuzán del Observatorio del Mayor y participante en Mayores 15M en castellano. En el texto, las organizaciones destacan que las personas mayores jubiladas y pensionistas no son responsables de la crisis financiera provocada por el capitalismo salvaje con sus gobiernos, bancos y especuladores, según advirtieron. Nos acercamos a Berriozar. Aquí las protestas también son la tónica general frente a los recortes y a un recorte en particular, el del servicio de transporte escolar a Mendialdea. Y es que cientos de personas reclamaron ayer frente al Departamento de Educación que se reinstaure este servicio de autobús del Colegio Mendialdea. Alrededor de 300 alumnos, padres y madres del Colegio Público Mendialdea II se desplazaron ayer desde Berriozar hasta la sede del Departamento de Educación para exigir una reunión con sus representantes con el objetivo de tratar de revocar la decisión del Gobierno de Navarra de suprimir este curso, el transporte escolar al centro, para los alumnos de Berriozar. Asimismo, la Pima Mendialdea Guraso del Cartea también aprovechó la segunda jornada de huelga que han organizado ...como protesta para entregar en el departamento una hoja de firmas... ...con cerca de mil apoyos recabados en apenas seis días. Tras haber realizado desde la semana pasada diferentes paros parciales... ...la Pima tomó la decisión de iniciar una huelga total el pasado miércoles... ...como ya informamos aquí en Berriozar y Riatía... ...huelga que se prolongará en principio hasta hoy... ...aunque el éxito del seguimiento cosechado con un 70% del alumnado... ...sin contar a niñas y niños que se encuentran en periodo de adaptación... Esta, este alto seguimiento, decimos, permite a los padres plantearse mantener el paro pese a las dificultades organizativas que supone. De hecho, muchos padres destacaban la unidad y el optimismo que se respira y declaraban, se declaraban dispuestos a lo que sea por conseguir que el gobierno foral dé marcha atrás y restablezca el transporte público. Eh, desde Berriozar y Riatía hablamos con una de las eh, organizadoras, Saki Ortigosa, que nos comentó en Euskera cómo hacen frente a estos recortes y qué se prevé para las próximas fechas. Bueno, me o sea, que me, me gusta eh,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 hier -en nu dus. in de ba, maar als we zo dat we konen, dan maak je nou maar ja, dan horen we niet eens, het gaat gewoon goed, we zullen er wel iets van. Nou, we hebben dit land, we hebben dieja de oude, aviso, en is een, we hebben, we houden zo, dat is het, maar dat is dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, is het, dat is het, dat is dat Eerder laat weten dat een miljoen dollar van je als je ons vraagt. Nee, als je. Maar ik ja, hou bueno, la... la... er nu van. Nou, we gaan naar de rijke. Nou, ik ben daar bij jou al. We gaan nu naar het departementoren. Nou, la... la... we gaan la... la... naar la... la... de rijke. Nou, we gaan naar de rijke. Nou, we gaan naar de movilización, embargo, no bueno, es como si estuvieras haciendo baña, pero bueno, cantar ahí se quienes se movilizaron eh, durante el día de ayer. También acudió un grupo de padres y madres del Colegio Mendialdea 1, del modelo TIL de Mendialdea 1. Entre ellos eh, destacaban las concejalas del Partido Socialista de Navarra en el Ayuntamiento de Berriozar, Pilar Moreno y Arancha Ríos, con las que también tuvimos ocasión de hablar. ¿Por qué estáis aquí? ¿Por qué habéis venido a la, a la concentración frente al departamento? Hemos venido para reivindicar que nos coman otra vez el pues, transporte gratuito, uh -huh. porque creemos que, por lo menos hasta que no se quite la vía, no es un camino seguro, por lo tanto, pues, eh, no entendemos por qué solamente se hayan argumentado el tema de la crisis, uh -huh. porque yo cre creemos que prevalece el tema de la seguridad de los niños a que nos quite solamente con un tema económico, sí. que no es justo. Uh -huh. Lo que dice el departamento es que, bueno, que no hay una distancia de tres kilómetros, pero bueno, eso, lo que vosotros reclamáis es que eso no, no es real, ¿no? Claro. La, que la distancia no, no pero de, la distancia no la no ha habido desde los años 70, llevamos teniendo autobuses desde los años 70, pero tenemos una carretera general, tenemos una vía de tren, tenemos esta en la falda del monte, no es un ámbito urbano porque los niños van seguros, entonces nuestros hijos por ahí no van a ir seguros nunca. Uh -huh. eh, cada vez hay más gente que se está sumando a estas claro. movilizaciones, parece que, no sé, es como una bola de nieve, ¿no? ¿Prevéis que, que esto vaya adelante las próximas semanas también? O va a haber más movilizaciones. Eh, yo entiendo que por lo menos hasta que no solución deberíamos estar movilizándonos todos. Porque es un problema de todos y si no vamos a tener que seguir andando y nos quedan sí. muchos años para estar llevando a los tíos, hay que luchar Por eso sí. que creemos que por lo menos hasta que se quite la vía debería de estar garantizado. Sí. En ese sentido, eh, bueno, aunque al principio pudiera haber alguna división, es importante también que entre los dos centros es. eh, esté esperando juntos. ¿no? Por eso es el problema de todos, sí. Sí. de los niños sí. de Castellano, que el centro, uh -huh. día, Entonces, muy borrar. bien pues a la La huelga de alumnos de Mendialdea 2 continúa hoy, no sabemos si lo hará también la próxima semana, y es que hoy tendrán una asamblea los madres y las madres y los padres de este centro a las 6 de la tarde en el Culturgune del Ayuntamiento de Berriozar. En ese momento decidirán qué camino tomarán y qué decisiones tomarán de cara a las movilizaciones de la semana que viene.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 del Bercholarismo. Hasta el 28 de septiembre tenéis oportunidad de matricularos en esta Bercho Escola de Berriozar, a través de dos números de teléfono. El primero, el de Lana Farroaco Berchozale El Carte A, el 948 14 37 47 y el del Servicio de Euskera Municipal el 948 30 03 59. Repetimos estos números de teléfono, 948 14 37 47 o 948 300359 recordamos por último que el concurso de fotografía de fiestas 2012 eh, está todavía abierto aunque eh, finaliza el plazo hoy a las 2 de la tarde. El tema son las fiestas de Berriozar y las obras deberán ser originales e inéditas. Podrán participar en este concurso fotográfico cuantas personas deseen sin otra limitación. Cada persona podrá presentar un máximo de 4 obras a concurso y estas se entregarán en la Oficina de Atención Ciudadana de la Ayuntamiento de Berriozar. Como hemos dicho, hoy es el último día de entrega de trabajos y eh, a las 2 de la tarde terminará ese plazo. Habrá un premio especial de 250 euros y cuatro accessit de 60 euros cada uno. Las obras premiadas pasarán a formar parte de la colección del Ayuntamiento de Berriozar, que organizará una exposición del 8 al 13 de octubre y al terminar la misma, los autores de las obras no premiadas podrán pasar a recogerlas.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 Y a nosotros eh, nos ha pasado del tiempo, la verdad. Son las 10 y 5 minutos de la mañana. Nosotros nos vamos a ir, no sin antes despedirnos hasta el próximo lunes. El lunes estaremos aquí a partir de las 8 y media de la mañana con el Boletín Informativo en Euskera y a partir de las 9 con el Magazine Berrión. Hori guzia hemen, FM-ko eun puntu zortzian edo .neten. beraz, arte, txintxoak izan, eta ondo bizi, aio.